Hola a todos y todas, ¿cómo están? Soy Clara p a r o d i de la Orquesta de José Cepaz.、Eh, bueno, primero agradecer a toda la comunidad que nos viene acompañando en estos momentos, comentarles y compartirles que, bueno, hemos tenido, he tenido unas charlas con el director de cultura, quien se mostró con, como hasta el día de hoy con ganas de, de querer resolverlo.、Eh, su promesa es que este mes ya empiece como a resolverse. Un poco, en realidad iba a ser el mes pasado, se le anticipó que, bueno, que este mes tiene que salir realmente un algo, porque. Eh, si no, queda todo en, en meras palabras nomás. Nos dijo que sí.、Eh, aguardamos mañana una reunión con él, con todo el cuerpo orquestal, como para que un poco se manifieste y nos termine de, de, de compartir qué es lo que va a ocurrir,、eh, cómo van a ser los, los pasos o los avances para que, para que esto se avance y realmente para que nada, los trabajadores y trabajadoras de la orquesta podamos empezar a trabajar. Tener lo que nos corresponde también como, como trabajadores de la cultura y de la ciudad y de nuestro municipio. Así que, bueno, agradecemos mucho realmente a quienes nos vienen acompañando en, en estos tiempos que、eh, ya son dos años de, de estar、eh, esperando un poco de aire, así que esperemos que eso realmente se haga, se haga tangible.